Elche Radio Marca 101.4 La Radio de Elche La Glorieta con y Alonso Pasa un minuto de las 9 de la mañana y les damos la bienvenida al programa La Glorieta ...tenemos 20 grados de temperatura, es viernes 14 de mayo... ...y saben ustedes que el dispositivo de seguridad, lo han escuchado antes... ...en Elche, buen está reforzado para afrontar... ...este primer fin de semana completo sin cierre perimetral... ...Elche llega con una incidencia de 32 casos por cada 100.000 habitantes... creyendo con algo menos y la población que sube la media... ...en este departamento de salud del Hospital General es Santa Pola... ...que registra 90 casos por cada 100.000 habitantes... ...una casa elevada para un municipio turístico... ...que espera la llegada de gente de fuera con el buen tiempo... ...los controles se reforzarán para que se cumplan las restricciones... ...porque en la Comunidad Valenciana se mantiene el toque de queda... ...a las 12 de la noche... Hoy volverán a actualizarse los datos por municipios, por lo que tendremos ocasión de comprobar si la incidencia sigue siendo baja en Elche y los datos de su comarca. El hospital del Vinalopó se ha quedado ya sin pacientes COVID y en el general solo queda uno ingresado en planta según el parte ofrecido ayer, mientras que el lunes se iniciará la vacunación, lo recordamos, para mayores de 55 años en Iza. La semana además termina con las relaciones del Partido Popular y PSOE rotas en el Ayuntamiento por la denuncia de los populares que ha abierto una investigación de la Fiscalía Anticorrupción sobre el fraccionamiento de contratos por valor de un millón y medio de euros. El Partido Popular entregó a la Fiscalía más de 600 facturas de 2019 y 2020 con reparos de la anterior interventora y del actual interventor municipal. Según el Partido Popular, la justicia deberá investigar si este fraccionamiento de los pagos Se ha realizado para evitar los procesos de contratación que establece la ley, a pesar de las advertencias de los interventores. Ayer, el portavoz popular, con todos los ediles de su grupo y con el vicesecretario de Comunicación Nacional de su partido, Pablo Montesinos, dio a conocer este asunto en rueda de prensa. Y minutos más tarde, el alcalde públicamente aseguraba que están tranquilos en su gobierno porque las cosas, dice, se han hecho bien, sin cometer ninguna legalidad y que habrá máxima colaboración. ...con la Fiscalía para esclarecer este asunto. Así de tensas están las relaciones entre PP y PSOE... ...en un momento que se necesita unidad política... ...sobre todo para defender el trasvase Tajo Segura... ...ante la intención del Gobierno de Sánchez de acabar con él. Mañana sábado en Elche, los regantes han convocado una manifestación... ...de la que hablaremos en unos minutos... ...con uno de los portavoces de los mismos... ...con el portavoz de la Comisión Técnica de la Mesa Provincial del Agua... ...Ángel Curri... ...y continuaremos con nuestro Rincón Cultural... ...dedicado este viernes a dos poetas... ...del grupo de la generación del 50... ...la generación de esos jóvenes de la posguerra... ...los hijos de la guerra... ...el andaluz José Manuel Caballero Bonal... ...fallecido el pasado domingo... ...y el valenciano Francisco Brines... ...quien recibió esta semana de manos de los reyes... ...en su casa de Elca... ...el Premio Cervantes 2020... También hoy conoceremos al nuevo delegado de estudiantes de la Universidad Miguel Hernández y terminaremos entrevistando a nuestro hombre del tiempo, Vicente Bordonado, por su ingreso en la Asociación Nacional de Comunicadores de Meteorología, donde están los hombres y mujeres del tiempo más mediáticos del país. Con Bordonado hablaremos a partir de las diez y media de la mañana. Ahora comenzamos el programa con los versos de un loco. En al dat tijdje, er een afbeelding compleet van deze instante. de een A veces van escribe los poems, maar ze zijn er niet dat je een mooie vriendinnetje kunt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 Son las nueve y diez minutos de la mañana e iniciamos la primera de las entrevistas. Los regantes continúan con sus movilizaciones en defensa del trasvase Tajo Segura porque la intención de la ministra de Transición Ecológica es recortar los envíos primero del Tajo al Segura al cambiar las reglas de explotación, ya lo ha hecho, y luego acabar con ellos, con un incremento de caudales ecológicos. Mañana sábado... 15 de mayo, día de San Isidro, Labrador, las protestas se van a suceder por todo el territorio levantino, el que bebe del tajo. Y en Elche se ha convocado una manifestación, concentración y tractorada. Pues bien, para hablar de esas movilizaciones tenemos con nosotros a uno de los portavoces de Los Regantes, él es el portavoz de la Comisión Técnica de la Mesa Provincial del Agua, Ángel Irmina. Muy buenos días, Ángel. Buenos días, Ros. Mañana salen ustedes en romería, pero para protestar, no para festejar, Efectiv porque hay poco que festejar el día de San Isidro el Labrador. Efectivamente, es una paradoja, que siempre es un, una festividad que hemos sido alegres y contentos para celebrar. En fin, que entrábamos ya en la primavera, las cosechas de verano y demás, y mañana, tristemente, pues volvemos a donde lo dejamos cuando empezó la pandemia hace ya año y pico, a manifestarnos. Eh, Antes de la pandemia, nos, nos estamos por los precios de los, de los productos agrícolas. Durante este año y pico, el gobierno de la nación ha sido desleal e ingrato con los regantes. Nos han puesto unas, unas medidas que nos quitan el, eh, nuestro principal elemento para producir, que es el agua. Y mañana, eh, en todos los ayuntamientos o cabeceras de donde, de Almería, Murcia y Alicante, Vamos a manifestarnos todos a la misma vez, con un solo grito, para que decida al Gobierno de la Nación y a la Ministra que ya está bien. Estas está bien. manifestaciones, estas protestas, están convocadas entonces por unanimidad, por parte sí. del Sindicato Central de Regantes, eh, del Círculo del, del Agua. El Cicu del Agua es el que organiza eso. Sí. Eh, que están todos, Todos, incluidos. ahí están todos: Cámaras de Comercio, Universidades, eh, sindicatos Río de Regantes, la Junta Central de Usuarios. Eh, todos los exportadores, eh, todos los que tienen uh -huh. que ver algo con el agua, hace ya tiempo se creó su organismo, que es de las tres provincias, que además da buenos resultados y que a todos unos efectos económicos, otros medioambientales, otros, ¿qué es eso? Es, es que también a los ciudadanos, de, claro. de abastecimiento, es que el problema es que nos cambia la forma de vivir. Eso es lo que le iba a decir. Es que ahora ya no se trata de unas movilizaciones o de una guerra de los regantes. Esto se trata de que ustedes quieren hacer ver a la sociedad que estamos todos implicados. De hecho, me has traído, Ángel, te lo agradezco, una gorra en la que pone el lema «Sí al trasvase, sí a la vida». Estamos defendiendo eso. Así, así es, porque nosotros el Dajo Segura, desde que el año 79 eh, entró a nuestras tierras de Levante, de Almería, Murcia y Alicante, Lo tengo, que, lo tengo que decir que, precisamente, pues nos cambió la vida. O sea, mismo Torrevieja, mismo Alicante, mismo Elche, que no nos falta para abastecimiento, todo el agua, el 80% viene de, de trasvase. Y las industrias y, y, y todo el sistema, y sobre todo, muy principalmente, ¿por qué los regantes? Hombre, los regantes estamos manteniendo un ecosistema de arbolado de, de, de zona verde, que producimos oxígeno, ...para evitar que esto sea un desierto. Es que Alicante era un desierto... ...y ahora con el trasvase de Tajo Segura, pues estamos manteniendo... ...una deforestación, un tema que va... ...es que yo entiendo, va en contra de, de, de todo... ...se aprobó el otro día la ley de cambio climático... <ríe> ...aconsejan plantar árboles, plantar, tal... ...y ahora los otros nos lo quieren quitar. No tiene sentido. Es un, no sé, la política entrado en ese tema del agua del Tajo Segura yo creo que, que es muy triste. Pero a ustedes se les, se les reprocha que con esto del trasvase Tajo Segura eh, han aprovechado para ampliar zonas de regadío sin haber planificado antes los recursos hídricos, sin haberlos garantizado. ¿Han ustedes ampliado zonas de regadío eh, sin una planificación correcta? Eso es, un, eso es mentira. Que tenga un poco de ver por el campo derecho es justamente lo contrario. Eso no es una falacia total y justificada. Eh, vamos a ver, el trabajo de Tajo de Segura eh, se creó sus orígenes, así de triste, para que el gobierno de la nación se diera cuenta de que tenía que coger divisas para, para, para la nación. ¿Y, y qué mejor sitio del levante español para producir naranjas, cítricos y demás, para exportar para tener divisas. Fue una, una pura economía del Estado de entonces. Entonces nos implicó a es decir, esta superficie, estos caudales, a producir. Y, y claro que hemos producido, y encima el clima nos ha acompañado. Y bueno, ahora... Eh, ahora aquí nos... Bueno, eh, la eficacia del regadío eh, en el levante español es del 90%. Es el mejor en España y en Europa de lo mejor. O sea, que o sea, es una falacia y los campos de gol, los campos de gol todos se regan de aguas depuradas. hecho eh, es un ejemplo. El 100% de las aguas depuradas todas se utilizan para el riego, o sea, más no podemos hacer. La ministra siempre ha dicho que en los recortes, lo que está haciendo, que de, de eso vamos a entrar ahora al detalle, se hace por la sostenibilidad del medio ambiente, porque hay que proteger un río que, como todos los ríos, sus recursos son bien limitados. Sí, estamos de acuerdo, por eso eh, decimos, y me acuerdo perfectamente yo que tuve el honor de participar, en las negociaciones duras del memorándum con seis comunidades de, de España, autónomas, y, y los técnicos del ministerio, y el, y el memorándum está contemplado. Ahora, ahora mismo estamos teniendo, porque hay casi 900 hectómetros cúbicos en cabecera, 900, una barbaridad, estamos teniendo ya, por cuarto mes consecutivo, 38 hectómetros cúbicos. Pero lo recuerdo es que hace dos años estuvimos ocho meses sin, sin tener nada. Ocho meses que no trajimos nada, y sin embargo, Castilla-La Mancha no tuvo ningún recorte de nada. Quiere decirte que está bien calculado que cuando hay agua, hay agua, cuando no hay agua, no traemos los menos, ponemos en marcha los pozos, las desoladoras, como alternativa. Había un sistema. Ese sistema se ha cambiado. Porque entonces, a no garantizarte los mínimos de trasvase no puedes mezclar con desoladoras, no puedes hacer nada, y aparte, sobre todo, no puedes crear expectativas, porque hoy en día quién se pone a hacer una inversión en, en riego localizado, en invernaderos, en producir eh, elementos que encima tenemos ventas en el extranjero y demás, no tiene garantía con el agua. Es un sin vivir. Pues esas reglas de explotación, con ese memorándum que se realizó, sí, sí. se aprobó y en el que usted estuvo también negociándolo con el ministro de aquel entonces, pues ahora la ministra eh, quiere o lo ha conseguido. Las ha cambiado. Todavía no, pero lo va a cambiar. Ya tiene... eh, eso es lo que le iba a preguntar. El, sí. Ya tiene la segunda votación sí. también a su favor sí, sí. del de, eh, Consejo Nacional del Agua. Sí. Eh. Vamos a ver. Esto, ¿Por, esto, qué, esto, ¿Por qué se gana en el Consejo Nacional del Agua Ay. una votación tan trascendental para Ay. casi la mitad del territorio español? Vamos a ver, porque aquí sí que han sido ha trampa. Trom eh, eh, en enero del 2021 ¿Mm? En el 2021 se modificó eh, los componentes de, del Consejo Nacional del Agua. ¿Se modificó por parte del Gobierno? Sí, sí. El y... 80%, el 80 de los miembros que votan son todos del Gobierno. Puestos a dedo. A dedo, claro. Estómagos agradecidos. No, sí, sí. Ahí estamos las comunidades autónomas, los regantes, ah, somos el 20%. El resto, Dirección de Transportes Nacionales, el consejero de no sé qué de Madrid, todo funcionarios. Que la mitad de todos no han votado, y aún así han ganado. O sea, es que fue exagerado. ¿no? Pero bueno, si es que, en principio, por ejemplo, la regla de explotación, lo digo de todo corazón, eso de cambiar de, 20, de de 38 a 27, se lo digo con todo conocimiento, eso es una cosa, un capricho de Castilla-La Mancha. Pues es que bien, no viene 38, viene 27. Pero hay, y perdón que te diga, pues, nos va a hacer daño, pero, pero menos. Sí. Porque eso es una regulación, Y donde no te viene 20, 20, 20, 27, pero cuando tengas 20, viene 27. Eso al año nos hace 11 hectómetros cúbicos. Es simplemente el hecho de cambiarlo. Pero como no saben mucho, pues lo van a cambiar, pero van a hacer, diría que van a hacer, uh, todos los meses, 11. No, es al año 11. En fin, es el hecho, el hecho. Lo que viene complicado, es lo que ha dicho antes, es que para reducir los envíos aquí, aumentan los, los que hablan Los caudales circulantes del Tajo. Y eso qué quiere decir. Pues que después de, le, de los embalses, de de ese buen día, está el embalse de Volarque, y desde ahí hasta Aranjuez, que es la responsabilidad del trasvase de mantener un caudal ecológico, se mantiene desde hace 100 años maravillosamente bien. Como mínimo, siempre pasa por ahí 6 metros cúbicos por segundo. ¿Y quieren aumentarlo a...? A 8,25. Y eso sería al final del trasvase. Eso, eso sería pues, 80 hectómetros cúbicos menos de agua, más los 50 que ponen tres líneas, que no han leído casi nadie, que son para, para la fundación de los fondos, con lo cual nos quitan 130. 130 sobre 200 hectómetros de regadío, pues digamos usted qué puede hacer. Ustedes han alegado, ha habido muchas alegaciones incluso del gobierno valenciano contra sí, ese incremento sí, de caudal ecológico, porque sí. en las alegaciones ustedes técnicamente han demostrado sí, sí, sí, sí, sí. que no es necesario elevar a 8 hectómetros los 6 hectómetros que haya ya hay garantizados vamos a ver lo hemos alegado eh técnicamente pero claro esto técnicamente no es decir de que uno diga lo no diga no no los mejores especialistas en calidad ambiental de ríos los mejores especialistas y tal dicen que no hace falta incrementar al revés en el en el en el sitio desde Olarque a Aranjuez eh, eh, dice, llevan cada seis años que se realiza, el nivel de las aguas es óptimo y la calidad, inmejorable Es decir, además, que con cuatro metros cúbicos por segundo, eh, el caudal ecológico es suficiente. porque qué es un caudal ecológico? Pues es el caudal que tienen que tener los ríos para que su hábitat, su peces uh -huh. su fora mantenga. Y eso, hombre, nosotros no vamos nunca a ir contra eso, pero lo que no puede ser que ahora se quiera duplicar eh, por política, solo para vaciar un embalse que no beneficia a nadie. Ellos creen que con eso va a llegar más agua a la Ujuez, de 6, van a subir a ocho y medio, y van a poder diluir, que es el problema, que ellos no lo dicen, que diluir el agua que, vi, que empieza a venir pasando a la de Jarama, porque Jarama tiene 40 metros cúbicos por segundo, 40. ¿Cómo van a diluir con 8 metros cúbicos por segundo? 40 metros cúbicos por segundo que son las aguas mal depuradas de Madrid. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Exigir, como hacemos en la Comunidad Valenciana, que se depuren bien vale. todo el sur de Madrid. Ustedes consideran que no es para mantener el no. río ni preservar el medio ambiente, sino para... Intentar que no a conseguirlo. Mejorar las aguas residuales que no están bien depuradas y que van al pajo. Claro que Y luego, después de Aranjuez, viene Toledo que si vas a Toledo ves el espuma, ¿cómo viene el río? No, viene el río no. ¿Cómo viene el río? Después de recibir uno de los aportes del Tajo ahí, que es el río Jarama. Porque es que luego pasa Pero eso a Toledo no se ha y luego otra vez estamos todos ya denunciándolo, llevamos pruebas. Pero es que vas a Toledo y llega el río Guadarrama exactamente lo mismo. Es que estamos diciendo que encima de, de, de, de Toledo hay un núcleo de población de 6 millones y medio de habitantes. Madrid centro 3 millones de bastante bien. Pero es que en el sur de Madrid se puedo mandar cantidad de fotos y historias, es vergonzoso. Vergonzoso. Naves al río sin depurar, eh, pueblecitos pequeños, industria, el boom pues, eh, está ahí. Y claro, en vez de coger una gran depuradora y mantener unos caudales ecológicos en el río Guadarrama y en el río Jarama, Adecuado para aportar porque ya luego llega a Talavera y ya vienen más cantidades y el, y el río Tajo va a agua sin parar. El problema medioambiental que tiene el Tajo es de Araujuez a través de la reina con los aportes de los ríos de Madrid sin depurar. Así de claro, lo digo yo que soy ingeniero. Ya, lo dice usted, pero hay que convencer no, no, si a es quienes tú, están si gobernando. Sabe, si la ministra de Transición Ecológica lo sabe le hemos dicho hasta Chimopur hasta sí. Chimopur y, y el posible parte de nuestros impuestos lo ponemos a disposición para hacer depuradoras en Madrid. ¿Hasta dónde podemos llegar? Para demostrar que es cierto o, de, o eso que viene ahora de la resiliencia de Europa ¿verdad? que, que depure en Madrid que es un problemón gordo para el tema del tajo porque no vale quitar cuatro litros a cuatro regantes para disolver toneladas y toneladas Es impresionante lo que viene por el río Jarama y el río Guadarrama. Y lo digo de todo corazón. Nuestro problema aquí es la mala utilización del sistema del río Jarama y el río Guadarrama, afrentes, que tiene muchos afluentes, que se etcétera, etc, etc. Con lo fácil que es esa solución, instalar e invertir en la Comunidad de Madrid en mejores depuradoras. Y y es mayor, más, sí. hemos dicho la última propuesta, que, que es la de otro día. Eh, nosotros paramos los blocados ecológicos, ni protestamos. Ustedes no la aplican. Modernicen, depuren las aguas de Madrid. Y una vez con todo eso depurado, hablamos. Verá como no hay que aventar nada. Pero no les hacen caso, no. no se reúne con los regantes del levante no. eh, y eh, ¿cuándo se aprobará? Eh, el plan de Cuenca del Tajo que incluye ese incremento de caudal que se necesita según vamos, no es que se aprobará, ahora hemos estado un año y pico en pandemia alegaciones. en pandemia, ah, claro. en pandemia con complicado trabajando en pandemia, nah. alegaciones y para hacer reuniones, hemos hecho alegaciones ahora viene lo que se denomina la propuesta ya del Estado, mm. del gobierno mm. es la propuesta que también tendremos seis meses de alegaciones, claro. pero la experiencia me dice que después de esta propuesta esto ya es complicado. Cuando ya un, un, un ministerio... ¿Cuándo tiene que salir la propuesta? Ahora, ya ahora a partir ¿en del 1 mayo? de mayo ya podían sacarla. O sea, ahora es, no la han este mes. Sí, sí, seguro, seguro. Si no la han sacado es una buena noticia. Estarán. Por eso las movilizaciones son tan importantes ahora que es trascendental Es muy importante el para papel. que los ciudadanos... Y yo eso quiero deciros, Lo llevo con el corazón a la mano. Yo ya tengo cierta edad, claro. He venido mucho más este medio y otros medios a convocar otras manifestaciones. Mm. Sé que hemos tenido mm, éxito, porque hemos tenido manifestaciones aquí del Tajo y del Hondo y han tenido resultado inmediato. Este viaje, yo a los ciudadanos de Eche, le digo que es el peor momento que yo he vislumbrado en el Tajo Segura. Por eso pido, por favor. Pero con las medidas de la mascarilla, con la distancia prudente, el que no puede ir a la manifestación a las 10 de la mañana, al principio de, digamos, de Reina Victoria, con, con, la, con la unidad de libertad, o sea, el desfile que hacen los y cristianos, sí. ¿eh? <risa> hasta llegar a la plaza de Bais, si no pueden ir a la manifestación, pues que a las 11 estén en la, en la plaza de Baix para demostrar al, al, al mundo, o a España, que Eche, los ciudadanos de Eche, son solitarios. Con, con nosotros mismos, porque es un problema de todos, de los regantes, de los abastecimientos, de los industriales, de los comerciantes, de todos. Y Eche me conoce y sabe que hemos hecho muchas cosas y han respondido. Yo pido un, un, unos minutos de su eso para que veamos una foto, de la paz de Bellena, para decir: Eche no quiere cambios tontos. Eh, con lo que eh, ya ha he hecho ese llamamiento, a las 10 saldrán de sí. Reina Victoria con la Avenida de la Libertad. Eh, se dirigirá a la manifestación hacia la Plaza de Baix y sí. una vez que llegue a la Plaza de Baix en esa concentración ¿cómo lo han preparado? ¿Cuál es la pancarta, el lema con el que...? La pancarta no vamos a llevar porque, bueno, lle llevaremos una pan como no queremos... Sí, individual. individual uh -huh. o sea, cada letra más o menos y, y, y, y alguien lea un manifiesto supongo pues será... Eh, la entidad más importante será que relevante pues tenemos queremos que leer un manifiesto que ya está consensuado por todos los sitios se va a leer el mismo en, en las tres provincias y, y además sé que han llamado políticos que vendrán a apoyarnos y demás no bien. pero lo más importante de todo es que nosotros que no aprueben de, la, la propuesta nuestra es no aprobar de momento el, el plan ideológico la propuesta del plan ideológico del Tajo y hablemos hablemos, porque así empezó el memorándum del 2013. Hablando conseguimos acuerdos. Si no hablamos... Uh -huh. no. Eh, pero no, no acaban aquí las movilizaciones, tiene convocada esa manifestación, esa concentración y también una tractorada también para mañana sábado. Sí, también, también. A, a la misma hora, a las 10, pues todo, claro, el che es muy Grande, todos los, los habitantes de las pedanías del sur, pues van a hacer una tractorada al final de... De la L20. 20. 20. Eso está en una de las rotondas... En las dos rotondas la, últimas. Sí. De, de la Ronda Sur. La nueva Ronda Sur. Exacto. O sea, como si fuéramos pasar el río para allá y para aquí, o sea, Ajá. hacer ahí la, más o menos para representar a ellos también. Que, que el como, tramo que, va, claro. que, que termina en la carretera del León al que empieza en la avenida de Santa Pola. Exactamente. Ahí ustedes... Ahí. Vamos a hacer ahí, pues es una manifestación de la parte del sur, pues claro, lo lógico era trae los tractores aquí. Recuerdo que en el 2005 trajimos mil tractores en leche. Pero como está hoy un día peatonal y ya que queremos llamar, eh, los ciudadanos que nos apoyen, no vamos a molestarles. Con lo cual los tractores los ponemos en la circunvalación, pero les pedimos que la gente andando haga una manifestación. Es tractorada manifestación y concentración. Pues este es un llamamiento a la población para que salga también mañana a la, a la calle y apoya a los agricultores en esta reivindicación que es de todos. Sí, sí al trasvase, sí a la vida. Gracias Ángel Urbina. Pues gracias a vosotros, como siempre, y salga como salga, siempre agradecido. y y en esta lucha para mantener el agua en calidad de nuestras tierras. Por cierto, no hemos hablado desde la última noticia. Hubo aprobación de 38 hectómetros sí. cúbicos y sí. un incremento de las tarifas en el precio del agua. Se me ha olvidado preguntarle sí. si les preocupa ese incremento del precio del agua. Hombre, es una actualización, no deja de ser... Es una actualización, pero empezamos a decir, sube el precio del agua, nos recortan de 38 a 27, nos aumenta los cabezos ecológicos. Yo no sé qué iban a hacerme ya. Pero vamos, la, las tarifas, es lógico, que tengan que revisarse. Como un, como Llevaban tarde. desde 2017, 20, sí, 2017 congeladas. Y, bueno, pues hay que negociar y bueno, negociaremos nosotros con ellos, a ver cómo ha subido, qué no ha subido. ¿Pero eh, la, la subida es ligera? Sí, o... es ligera. Normalmente no costará no, no, no ah. creemos que eso haga mucho más. Eh, no hay más, porque aparte de eso, pagamos ya 12 millones de euros al año uh -huh. del tasazo. O sea, es que lo del tasazo tampoco es, es algo, pues otra cosa más, claro, es que hay forma de hoy en día ser agricultor es complicado, complicado. Tanto. el tasazo tampoco hay visos de poder nada, eliminarlo, nada, ustedes nada. siguen pagando esa infraestructura a pesar de que hay muchos meses que no reciben el agua, efectivamente, hemos hecho un recurso y todo efectivamente, meses que no hemos recibido el agua o hay poco, pues hay que pagar, son impuestos que tenemos que pagar, recibamos agua o no recibamos agua, y es curioso porque además Lo puso en marcha el Partido Popular cuando ganó el Partido uh -huh. Socialista y demás. Fácticamente eh, ah, fuimos a, Ma a Madrid a manifestarnos pensando que le iban a quitar y, y que te cae. Nada. Uno lo pone y otro no lo quita. Pues es lo que usted ha dicho. Nunca ha dejado de movilizarse, pero ahora, ahora en todos estos años de que lleva usted como agricultor, ahora está diciendo a la población que es un momento crítico ahora sí. para esta este territorio que bebe del tajo. Sí, sí, sí. Pues muchas gracias. A vosotros, ¿eh? Gracias. Tele Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.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 cada vez que llega yo te... porque... mi canción... tenga... sin Risa me falta antos besos me falta tu desespera Sangre latiendo mi vida perdiendo que tú no te alejes. Cada vez que el viento pasa, se llevo un blog. Pienso que nunca más volverás mi amor. No me abandones nunca. La luna sale tarde y me puedo perder. Y así sabrá. ¿Por qué? Tu risa me falta, tus besos me lach, mijn lach, Cada vez que el viento pasa se lach, mijn lach, Pienso que nunca más volverás mi amor. No me abandones nunca la noche, que la luna sale tarde y me puedo perder. Y así sabrás por qué. Me falta tu risa, me faltan tus besos, me falta tu despertar. Me falta tu risa, me faltan tus besos, me falta tu despertar. Qué bonito bolero o habanera, Antonio Bazán. Damos aquí. Eh, inicio a nuestro rincón cultural y te damos la bienvenida de nuevo al estudio de Teleelch Radio Marca gracias, has tenido un momento, aquí estás en el rojo gracias, buenos días has tenido tiempo de desayunar No, todavía no. Todavía no. no bueno, no, pues no. Vamos, vamos. entonces. Habrá a... tiempo durante toda la mañana. Vamos a abrir esa ventana porque tenemos mucha actualidad. Hemos vivido, por desgracia, la muerte de un poeta. Ya quedan muy pocos de aquellos hijos de la guerra considerados los adolescentes de la posguerra de la generación literaria del 50. Falleció el domingo José Manuel Caballero Bonal, jerezano. Lo cierto es que este poeta obtuvo en 2012 el mayor reconocimiento después de una carrera de más de 60 años escribiendo porque murió a los 94 años de edad, recibió el premio Cervantes en 2012 y lo recibió pues, eh, como compensación a toda una vida dedicada a la literatura. Él era poeta sobre todo, pero también escribió ensayos, novelas, eh, memorias y además dejó como legado muy importante para el cantejondo, para el flamenco, las memorias del cantejondo y, y fue productor discográfico. Él, para entenderlo un poco, hay que hablar de su vida. Él nació en Jerez de la Frontera, de padre... ...de descendencia cubana... ...madre criolla, su abuela... ...y de madre del Vizconde de Bonal... ...era señorito... ...los señoritos de la bodega... ...pero huyó de aquello... ...se fue, según él dicen... muchas de las entrevistas que le han realizado... ...se fue a Madrid... ...primero a Sevilla... ...después a Madrid a estudiar filosofía y letras... ...pero antes estudió náutica... ...quería ser marinero... ...y eso tenía... ...eso tenía una... ...un sencillo motivo... ...y es que de pequeño... Cuando comenzó su afición por escribir, su tía Isabel le regalaba muchas aventuras, muchas novelas de aventuras. De hecho, Joseph Conrad, Jack London, de Salvari, Salvieri, Emiliano Salvieri, el que escribió El cosario negro y Sandocan. Y atraído por esas aventuras de, de barco, él siempre se, se ha descrito, o se ha definido o ha querido ser un escritor, un navegante de la poesía. Así se describía él también en muchas ...de las entrevistas... ...José Manuel Caballero Bonal... ...hemos dicho que perteneció a la generación de los 50... ...tuvo grandes amigos allí... ...Gil de Villena, Carlos Barral... Goitisolo, ...tuvo amigos... ...y él mismo eh, dijo que esa generación... ...pues tenía creaciones literarias... ...muy diferentes... ...pero había varios factores que le unían... ...todos procedían de una burguesía... ...industrial... ...también... Eh, les unía la lucha contra el franquismo, estuvieron, y sobre todo sus correrías nocturnas, bebieron mucho porque era una forma, en, en la noche buscaban una forma de libertad y de eh, hacerlo políticamente no correcto acabar con eso de lo o rebelarse contra lo establecido. Eso también va con la edad. <risa> va con la edad. Eh, por eso muchos de ellos de la generación del 50 durante una etapa sobre todo de la transición eh, estuvieron empleando la poesía, la crítica social, el realismo social. Pero el que arma luego, que tenían en aquel momento. Claro, la lucha revolucionaria. Pero eso lo abandonaron. Él mismo dice que lo abandonaron para crear esa poesía pura. Y esos, esas leyendas y esos mundos, porque él decía que la poesía está, el ensayo, la literatura está para crear nuevos mundos al lector, para llevarlo a esos nuevos mundos, evadirse de esa realidad. Y desde la memoria, también él decía que la memoria no podía, él nunca copiaba con su memoria la realidad, sino que la interpretaba con lo que también había mucho la inventado. a partir de ahí, ahí creció. Y eh, él tenía tres lugares muy, muy literarios que los llevó a sus poemas, a sus obras, eh, que fue eh, donde vivía en Madrid, en el Parque de la Dehesa, en el Coto de Doñana, eh, aquello para él fue eh, pues, eh, crear un, una leyenda, unos personajes, eh, llevarlo a la literatura, idealizarlo. Y San Luca, eh, su, su Andalucía, también estar en, en su obra literaria. Eh, podemos hablar mucho de, de Bonal porque también se le reconoció el trabajo, imagínate lo que hizo. él enseguida, le gustó el flamenco, el cante hondo, tuvo gran interés por el canto de los gitanos porque considera que, consideraba que era algo marginal y que por tanto lo tenía que recuperar. Y realizó un trabajo que muchas eh, generaciones venideras se lo han reconocido y es el legado más importante que deja y es que con el archivo, el magnetofón en mano, iba recorrió toda la Andalucía Baja para recuperar las coplas, eh, el cante de muchos cantaores que hubieran desaparecido, ya no se, hubies, se hubiesen olvidado, la historia del flamenco lo hubiera olvidado, con lo que él aportó a los flamencólogos un archivo pues, de una importancia trascendental, según los estudiosos del flamenco, por eso se le quería y cuando falleció el domingo Fíjate que en Jerez estaba, coincidía el festival de Cantejondo, con lo que eh, uh -huh. hubo muchos homenajes en su tierra natal. El ayuntamiento decretó un día de luto oficial, se guardó un minuto de silencio y la fundación que lleva su nombre, allí en Jerez de la Frontera, pues eh, puso a disposición de todos los ciudadanos ese libro de condolencias. Y supongo que eh, los homenajes se van a suceder. Seguro. ¿no? ...cuando se le entregó el premio Cervantes... ...en Casa de las Américas... Eh, eh, ...pues pudo... ...allí se rindió un homenaje en vida... ...y ¿sabes quiénes fueron? Pues Joaqu Joaquín Sabina... ...Serrat, Miguel Ríos... ...y Aute de forma telemática... ...porque estaba en México... ...hablaron de él... ...porque él con... ...hemos dicho que fue productor discográfico... ...tuvo una discográfica... ...y él ya en los años 60-70 producía discos precisamente de sus cantautores y de otros más, como eh, María del Mar Bonet, Rosa León, incluso Marina Rosell, a la que hemos escuchado con, ese, con esa manera de Yo te diré, al principio de este rincón de la cultura. Este es a, a grandes rasgos José Manuel eh, Caballero Bonal, el poeta que ha fallecido el pasado domingo y que, eh, pues... Eh, recogió en 2012 en la ceremonia el premio Cervantes, el más destacado que se entrega a las letras españolas en este país. Y hoy lo hemos querido recordar y para cerrar su biografía, Antonio, sé que tú has escogido uno de sus poemas. Es un poema cortito, pero para mí es importante porque además demuestra cómo todos, sin excepción, y yo creo que es un aviso a navegante, Siempre echamos la vista atrás y recordamos la infancia. Algún momento es nuestro cobijo, es nuestro lugar para volver a coger fuerzas y enfrentarte al mundo que tienes en ese momento. ¿no? Y él también lo hizo, ¿cómo no? Se eleva y uh -huh. se va a la azotea, que es así como se. Pero titula. la azotea de su infancia, lo que supone su infancia, la simboliza como, como esa azotea. Pues vamos a escucharlo. Fui feliz fugazmente algunas veces. Entre dos furias fui feliz. Lo fui de vez en cuando y a veces sin saberlo. Por ejemplo, en la ciudad solar que se veía desde aquella azotea de la infancia. Tentadora ciudad flameando en los celestes mástiles del tiempo. Mientras iniciaba la vida la aventura de descubrir el mundo a escondidas del mundo. Allí ...subsisto aunque no esté... ...allí perduro... ...en medio de la devastación de esa azotea... ...que reconstruyo cada día... ...para no claudicar... ...pues Antonio te he puesto... ...a Narciso Yepes... ...de fondo... ...pero... ...me gustaría acabar... ...esta, esta reseña... A, ...a Caballero Bonal... ...con uno de sus amigos... ...el gran Joaquín Sabina porque él no solo produjo discos a los contautores españoles, a los artistas de la canción de autor, sino que también escribía eh, canciones para ellos. Y Sabina cuenta, él mismo cuenta, en uno de los homenajes que recibió, que a Sabina le dio un poema que lo convirtió en canción. Uh -huh. Dos horas después, vamos a escuchar esa canción, pero que dijo que lo reformó tanto, lo cambió tanto, que menos mal que dejó la preposición de. Así Bien. que vamos, vamos a escuchar. <risa> vamos, que no fue nada fiel a lo que recibió. Sabina. Vamos a escuchar esas dos horas sí. después de Sabina con, eh, inspirado en el poema de Caballero Bonal, La tarde consumió su luego fatuo Sin carne, sin pecado, sin quizás La noche se agavilla como un ave A punto de emigrar Y el mundo es un hermón de caracolas Ayunas de pimienta, risa y sal Y el sol es una lágrima en un ojo que no sabe ni llorar, tu espalda es el ocaso de septiembre, un mapa sin revés ni marcha atrás, una gota de orujo acostumbrada antes de la mar. Desde de la mar, y al cabo, el calendario y sus suciën, disecando el oficio de soñar, y la escuela en la tasca de la esquina, y el vicio de olvidar. Cada mañana is En al terminar, vuelta a empezar, dos horas después de amanecer, tiene la vida un lánguido argumento que no se acaba nunca de aprender. Sabe is y a luna despeinada. No quita la sed, la noche ha consumido sus botellas, dejándose un girón en la pared, han pasado los días como hojas de libros sin leer, de libro sin leer. Requi, queribri, que dos horas después de amanecer. Dos horas después de, de amanecer. Dos horas después de amanecer. Pues hemos escuchado a Sabina rindiendo homenaje a José Manuel Caballero Bonal, a Pepe Caballero Bonal, el poeta de la generación del 50, cuya voz se apagó el pasado domingo. Y el miércoles hablamos de otro poeta que también pertenece a esa generación del 50. Hablamos del poeta valenciano Francisco Brines, el primero de la comunidad valenciana, el primer escritor en recibir el premio Cervantes, el más destacado de las letras españolas. Lo recibió en 2020 pero debido a la pandemia pues no lo pudieron entregar los reyes en Alcalá de Henares, donde siempre se lleva a cabo la ceremonia, y este año que la pandemia permitía realizar la ceremonia debido al delicado estado de salud de nuestro poeta valenciano de Oliva, pues no ha podido celebrarse esa ceremonia en Alcalá, y los reyes el miércoles se desplazaron a Elca, a su finca de Oliva, ...Elca es como Doñana lo fue para Caballero eh, Bonal... ...pues un espacio de la literatura de Brines... ...que a diferencia de Bonal... ...él nunca, nunca utilizó o cultivó la poesía social... ...él era el poeta intimista... ...así lo valoró el jurado del premio Cervantes... ...para entregarle el máximo galardón de las letras... ...Brines, aquí también lo recordamos con uno de los poemas que, Antonio Bazán, has escogido. Es evidentemente un poema intimista. Es último encuentro de los tres. Eh, si lo escuchan es como... Es melancolía. Es un recuerdo. El, el poeta social mira hacia afuera y lo que hace es criticar y contar y denunciar. El intimista mira hacia adentro y no sé si lo que hace es criticar y denunciar, pero su interior. Y desvelar también esos sentimientos que tiene. Es... Último encuentro de los tres de Brines. Pues van a escuchar ustedes la voz del poeta valenciano Francisco Brines, la voz poética, porque la voz que vamos a ver a sentir es la de Antonio Bazán. Se la dejamos a Brines un ratito. Brines son sus versos heredados, como él dice, de dos grandes también de la literatura española, de Luis Cernuda, su inspiración, y de Juan Ramón Jiménez. Pues vamos con nuestro poeta de Oliva y con eh, su infancia en ca en la finca donde recibió el miércoles de manos de los reyes el premio Cervantes La casa, envuelta en sol deslumbra blanca y caen del tejado las palomas a la terraza de ella Los jazmines huelen a otra mañana y aquel lecho de dos en la penumbra suena Mirlos en el laurel moradas bogambillas se asoman en el huerto y el jardín rompe luz y silencio con el agua. Las puertas de la casa están abiertas y escondido en la clara galería el único habitante que ahora soy oye sus pasos ya, cerca sus voces porque los dos regresan para siempre de donde hubieran ido y les espero. Antes de que me vaya yo también. Tus cartas son un vino que me trastona y son El único alimento para mi corazón El único alimento para mi corazón Desde que estoy ausente no sé si no soñar igual que el mar tu cuerpo amargo igual que el mar Tus cartas apaciento metido en un rincón Y por redil y hierba le estoy en mi corazón, aunque bajo la tierra mi amante cuerpo esté, escribí dime, paloma, que yo te escribiré. Tus cartas son un vino que me trastorna y soy el único alimento. Para meu coração, Mi amante cuerpo este Escríbeme Paloma Que yo te escribiré Cuando me falte sangre Consumo de clavel Y encima de mis huesos De amor cuando papel Tus cartas son un vino Que me trastorna Y soy El único alimento para mi corazón, el único alimento para mi corazón, el único alimento para mi corazón.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 Pues Son las 10 en punto de la mañana y tenemos que dar la bienvenida a quienes nos siguen a partir de la segunda hora del programa La Glorita por la señal de Tele Elche. Este programa comenzó a las 9. Lo hicimos con esa selección musical, también hablando de las manifestaciones, concentraciones y tractoradas que han convocado Para mañana sábado, el Círculo del Agua. Todos los regantes eh, del Levante se van a suceder en todos los municipios. Y aquí en Elche la... hemos hablado, hemos entrevistado a Ángel Urbina, el portavoz en, de la Mesa Provincial del Agua, y nos ha convocado a esa concentración que tendrá lugar a las 11 de la mañana en la Plaza de Baix. Pero antes, a las 10, partirá una manifestación desde Reina Victoria con Avenida de la Libertad. Y al mismo tiempo, a las 10 también habrá una tractorada en el último tramo de la Ronda Sur, en la carretera de León. ...y nosotros también hemos abordado en el Rincón de la Cultura... ...dos poetas de la generación del 50... ...que han sido actualidad esta semana... ...el primero, José Manuel Caballero Bonal... ...Premio Cervantes 2012, falleció el domingo a los 94 años... ...y el segundo, el poeta de Oliva, el poeta valenciano... ...el primero en recibir el Premio Cervantes en la Comunidad Valenciana... ...Francisco Brines, quien recibió el miércoles... ...en su casa de Oliva, en su finca de Elca ese premio, ese máximo galardón a las letras españolas por parte del rey Felipe VI y de la reina Doña Leticia. Y ahora en esta segunda parte queremos conocer al nuevo delegado de estudiantes de la Universidad Miguel Hernández porque proclama hoy viernes en el campus del Che a ese nuevo delegado de estudiantes Miguel Ángel García Hernández al haber ganado las elecciones con casi el 70% de los votos. Por primera vez, este proceso electoral se ha tenido que realizar de forma online por la pandemia y nosotros hemos querido conocer más detalles del mismo y también al nuevo representante estudiantil, Miguel Ángel García. Muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por contar conmigo. <risas> Miguel Ángel, eh, ¿por qué? ¿Por qué te has presentado? Eh, eh, ¿Fue la única candidatura la tuya? Sí, mi candidatura fue la mía y me he presentado porque ya llevo varios años como representante de estudiante de mi clase y siempre se me ha dado bien solucionar problemas y he pensado que sería conveniente eh, trasladar toda esa experiencia que he ido acumulando en estos últimos años a un paso superior, como es la delegación general. ¿Qué difícil es eso de solucionar problemas? Ahora me contarás cuál es el secreto, porque queremos saber eh, cuál es tu grado. Eh, en qué, eh, ¿Qué estudias allí en la universidad? Bueno, yo estudio actualmente eh, periodismo. Estoy en tercero y la verdad es que solucionar problemas es una satisfacción cuando se pueden solucionar, pero en la mayoría de casos es un dolor de cabeza impresionante. ¿Cuál es tu secreto para solucionar problemas? Eh, primero, eh, el diálogo. Segundo, alejar cualquier cabreo o enfado en, en las conversaciones. Ponerte en la piel de los demás. ¿Qué haces, Miguel Ángel, para solucionarlos? Principalmente, como has dicho, el diálogo. Al final, cada uno ve las cosas desde un punto de vista personal. Y si se esfuerza la gente por intentar encontrar un nexo común en el que ambas personas se si puedan entender, la mayoría de problemas se acaban solucionando solo. Quizá… O por el diálogo y ponerte las de otra persona también. Quizá, Miguel Ángel, por el hecho de que hayas eh, estado durante tiempo ya ejerciendo esa portavocía de los estudiantes con la resolución de conflictos, ¿eso es lo que te ha valido el haber conseguido el 70, casi el 70% de los votos? En parte eso, y también en parte que a ser la única candidatura que se presentaba, no había realmente muchas más opciones. Pero, eh, ¿te parece bien ese porcentaje, un 70% de los votos? Porque, ¿quiénes votan? Eh, ¿Hay movilización realmente? ¿Los estudiantes hacen caso a esto del proceso electoral para elegir nuevo eh, representante? ¿O, o pasan, o pasan de, este, de esta campaña electoral? Realmente en las elecciones para el delegado general los votantes son los representantes de, de estudiantes y respecto ah. a la movilización la gente se se moviliza en las votaciones es algo que el te lo tiene muy en cuenta. O sea que no vota todos los estudiantes esta votación es de sus representantes. Exactamente a delegado en general votan los representantes de estudiantes y después ya para ser representante de estudiantes ya votan todos los estudiantes. Vale, ¿y cuáles son las competencias ahora a partir de ahora para, para ti? Hoy te proclaman, ¿cómo va a ser ese acto y a partir de ahora qué competencias tienes? Bueno, realmente hoy me proclaman de manera oficial pero llevo siendo subdelegado delegado general de la UMH en funciones desde marzo de, de este año, así que en realidad eh, voy a seguir trabajando como he hecho hasta ahora, solo que simplemente ahora ya de forma oficial. Bien, pues Miguel Ángel, háblame de los problemas. Si llevas desde marzo, eh, puedes hacernos un diagnóstico de cómo está la Universidad Miguel Hernández y de cuáles son las necesidades de los estudiantes, porque supongo que con esto de la pandemia se ha cambiado el modelo. Esto de la presencialidad en las clases a medias eh, y, y online, ¿cómo se está llevando en este curso? Se está llevando como buenamente se puede. La verdad es que esta situación que nos ha tratado de vivir es una situación que no se lo esperaba a nadie y al final que al principio nos costaba a todos adaptarnos, al final nos hemos conseguido adaptar. Ahora estamos en pleno, eh, en pleno proceso de trabajo para intentarnos adaptar a cómo será la docencia del próximo curso. Que no sabemos si va a ser de manera presencial, también de manera dual. Estamos un poco a la espera de lo que pase con el virus y lo que nos digan desde la generalidad sobre la docencia del próximo curso. Pero, ¿estáis a la espera de lo que os digan o vosotros no tenéis voz en, esto, en esta decisión de cómo queréis que sean las, las clases del próximo curso? Tenemos voz de cara a lo que queremos. O sea, tenemos voz de cara a uh -huh. ...a preferir docencia de cara al próximo curso. ¿Y, ¿Y esa voz la habéis ejercido los delegados? ¿Qué habéis dicho? ¿Qué le habéis dicho a la consellería de Educación o a los, al equipo rectoral? No sé con quién habéis tenido oportunidad de, de, de poner vuestras reivindicaciones sobre la mesa. Supongo que ante el equipo rectoral. De momento, como la... estábamos eh, ocupados con el tema de las elecciones... ...no hemos podido... Aún es que hacer esa, esa voz. Vale, pues te lo pregunto, Miguel Ángel, ¿qué quieren los estudiantes? ¿Clases presenciales, online o ese híbrido? ¿O, mezcla, mm. o una mezcla? A, nivel, a día de hoy no puedo asegurarte en nombre de todos los estudiantes porque aún no se ha hecho un referéndum de qué es lo que prefieren, pero puedo expresar mi opinión a título personal. Bueno, pues, pero ¿hay intención de sondear a los estudiantes qué es lo que prefieren? Estamos eh, trabajando en ello. Como es una época muy complicada, porque justo en esta época se acercan las entregas finales de práctica, los exámenes finales... Ya, estáis demasiado ocupados. Eso sí, es estamos cierto. demasiado ocupados, sí. Y en el mes de mayo. ¿Y me consta...? que has hecho un receso en tu clase para atenderme, cosa que te agradezco mucho y sobre todo los oyentes, porque queríamos conocer un poco al representante de los estudiantes de la Miguel Hernández. Al margen de la presencialidad o no en las clases, ¿qué problemas son los que tenéis que resolver? Porque cre creo que ha habido también muchas movilizaciones con respecto a la, a la concesión de becas. ¿Cómo están funcionando las becas? ¿Hay transparencia en la información? Sí, eh, llevo poco tiempo en el cargo, pero no se me ha comunicado ningún problema a la hora de, de las becas, tanto de la UMH, como de la Generalitat, como de la ME. ¿Y las tasas universitarias tampoco? ¿El pago, ¿Hay facilidades para pagar las tasas universitarias? Sí, por suerte, lo que viene siendo entre la Universidad Miguel Hernández permite fraccionar el pago en diversas en, en partes, A veces ese pago, ese, ese faccionamiento no funciona correctamente. puede eh, faccionar el pago y los implantes no tienen a y muchísimos problemas. Eh, ¿has, hecho algo, has hecho algo con tu móvil que has cambiado y te, te oigo fatal. Pero Ay, no, eh, no pero sé... Bueno, que está, que sin querer. Ah, vale. Eh, no, Miguel Ángel, eh, era por preguntarte cuáles son los, pro, los problemas en estos momentos eh, que, o que has estado eh, trabajando. Con? ¿Qué, ¿Qué necesidades tienen los estudiantes? Por ejemplo, la necesidad más imperiosa que corren los estudiantes es el transporte de cara a ir a la universidad. Que si eres de Elche, mmm, no hay problema, pero la gente que venimos, por ejemplo, de Alicante, más la Lega Baja, de otros sitios que están cerca de Elche, pero el transporte público es complicado. Se está trabajando para hablar con los ayuntamientos y con distintas relaciones de estudiantes para poder poner líneas de autobuses y que el transporte de la UMAH no sea tan quebradero de cabeza. Claro, esa es una prioridad que tienes en estos momentos y que se debe resolver cuanto antes. Sí. Y qué retos, qué retos también te has, te has propuesto como delegado estudiantil. Bueno, retos es eh, gestionar eh, el cambio de de modalidad en el caso de que se produzca y también que yo cuando entero yo por acá con amigos me he pasado mira vida universitaria mmm, de pandemia me gustaría que el resto de estudiantes cuando entran a la carrera, si la situación lo permite, se encuentre con un campus con más vida universitaria. Claro, ¿cuál es tu opinión personal eh, sobre estos años que estáis viviendo de pandemia? Eh, ¿Es triste realizar clases online? Um, es lo que toca. Al final, estamos en una pandemia mundial y nos toca adaptarnos a a esta situación, que los estudiantes, los profesores, los trabajadores, todo el mundo. Ob obviamente, tener clase presencial tiene sus cosas buenas, tener clase dual tiene sus cosas buenas también. Pero al final toca adaptarse a la situación que estamos pasando y esperar a que pase lo más pronto posible y después volver a adaptarnos a la normalidad. Claro, se necesita recuperar o que haya más eh, actividad en el campus, sobre todo ahora, que ha terminado el jardinamiento, eh, y que supongo que, que estáis disfrutando de un espacio. Eh, ¿Cómo lo estáis viendo vosotros, eh, la urbanización de, del campus de Elche? ¿Os gusta, ¿Os gusta cómo ha quedado? ¿Os gusta cómo ha quedado? Sí, la verdad es que me está quedando bastante bonito, lo que pasa que, como te he dicho antes, son unas fechas complicadas, así que disfrutar de las instalaciones hasta que no pase la época de exámenes no va a poder claro. hacer la... mucho uso de ellas. Esto de la primavera, del buen tiempo y de pasear por sí. un campus ajardinado, esto va a tener que esperar, ¿no?, a los exámenes. Sí, sí hasta que no pasen los exámenes. Pues toda la suerte del mundo a los estudiantes que en estos momentos están preparando ya esos exámenes finales porque estamos en el último cuatrimestre Muchas del curso académico. Muchas gracias, Miguel Ángel, y enhorabuena por tu cargo. Espero que vaya bien. Muchísimas gracias, un placer. Y que se resuelvan todos los conflictos y sobre todo esa reivindicación que haya respuesta porque es evidente que la principal necesidad es garantizar el transporte a esos universitarios que vienen de fuera de Elche. Gracias Miguel Ángel. A nosotros es un placer. 101.4 Tele Elche Radio Marca.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 Colaboran Masini Cars, Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Bares Águila, Autosuspensión Eduardo, Ernesto Follero, Novo Center, Taperías Franja Verde, Pollos Guerrero, Mármoles Formas y Diseño, Restaurante Martino, Talleres Hermanos Bri, Restaurante Espacio, Constru Pot, Restaurante Franja Estadio, Juan Agullo Citroen, Mudanzas Guerrero, Todo Palmera, Food Coats 10, Brasería Plaza de las Flores 17 Mercat Central Delch Box Mecánica Reyes Grupo A Plus Caravanas Cruz Estación de Servicios El Supermercado Charter Consum M Solers, El Hogar del Profesional Talleres JJ Linero Inmaterial Escano Recuerda, este domingo a las 6 Cádiz Elche en marcador. 101.4 del Hertz Radio Marca. La guía con los mandalores. Pues son las 10 y 17 minutos de la mañana. Y ya estamos preparados para iniciar aquí esta ronda de noticias y lo hacemos con nuestra compañera Marga García, quien nos va a hacer un repaso de la actualidad local, que se centra evidentemente con la actualización de los datos por parte de la Consejería de Sanidad por municipios del, de los contagios de COVID. Veremos eh, si están ya, no están todavía, así que supongo que comenzaremos ...con esta tensión máxima que se vive en el Ayuntamiento... ...tras la denuncia del Partido Popular... ...ante la Fiscalía Anticorrupción... ...de esos pagos eh, fraccionados de los contratos... ...en el Ayuntamiento de Elche. Marga García, buenos días. Muy buenos días, Ros. Bueno, tranquila porque ya es viernes... ...tendremos ya es viernes. un fin de semana para descansar... ...de esta densa marea de noticias que al fin y al cabo lo que reflejan es un enfrentamiento claro del Partido Popular y del PSOE y eso que estamos a año y medio de las elecciones, no quiero pensar qué lo va que va a ocurrir nos queda todavía. en campaña electoral. Pero la cuestión es que esta semana comenzábamos con es ese conflicto de posible. intereses del hermano de Patricia Macía por esa adjudicación del proyecto de construcción de Virgen de la Luz. Eso fue el lunes y ayer ya fue, la tensión ha ido cada vez a más y, bueno, el PP ayer anunció, bueno, pues ese inicio de investigación por parte de la Fiscalía anticorrupción contra el alcalde y los miembros de la Junta de Gobierno local por ese supuesto fraccionamiento de contratos. Y además han, han estado muy atentos al Partido Popular porque eh, vino también a Elche el, eh, un miembro de la Ejecutiva Nacional. El vicesecretario de Comunicación Pablo, Pablo Montesinos, Montesinos vino a Elche. estuvo con Pablo Ruz en esa y, rueda de prensa. Y además un jueves 13 de mayo que ha eh, eh, saltado en todos los medios de comunicación la trama de corrupción de Valencia por sí. supuestos cobros de comisión mm -hmm de cargos de Rita Barberá en, en el ayuntamiento ¿Sí? y con el cese fulminante y la investigación iniciada a un cargo también del Partido Socialista, no solo PP, sino sí, el Partido sí. Socialista, el, el subdelegado del gobierno en Valencia, eh, que no recuerdo ahora su nombre, que también eh, junto con otros cargos del Partido Popular en la época de Rita Barberá, están siendo investigados. Sí, ayer fue una mañana muy, bueno, muy cargada y, bueno, y también la noticia de, bueno, de ese inicio de la investigación aquí en Elche bueno, pues también salió eh, en todos los medios y el alcalde, bueno, precisamente esa rueda de prensa, el Partido Popular la dio en el centro de congresos y casualidades de la vida, el alcalde pocos minutos después tenía un acto eh, bueno, en el mismo centro de congresos, así que bueno, por supuesto tuvo que contestar a esas preguntas de los medios de comunicación. Bueno, El alcalde bueno, pues se mostró muy tranquilo después de conocer ese inicio de la investigación por parte de Fiscalía bueno, y aseguró bueno, pues que se siente muy tranquilo porque la gestión municipal es transparente y lo que sí que dijo es que esta denuncia del Partido Popular obedece a una estrategia temeraria de la oposición para generar crispación Y llegar al poder, como dijo el alcalde, bueno, pues están haciendo en el resto de España. Pero este asunto no es nuevo. O sea, a principios de año ya escuchamos sí. eh, eh, las críticas políticas del Partido Popular que ya advertían al equipo de gobierno que esto de fracturar los contratos, o sea, eh, para que la gente lo entienda, el de no... Fraccionar a partir, los contratos. A partir de 15.000 euros, eh, según la ley, es obligatorio que hay, se saque a concurso ese contrato de un servicio o un suministro. A partir de 15.000 euros. Y lo que denunció el Partido Popular, que ahí se. No, no solo el Partido Popular, sí. lo denunciaba por ese informe de reparo de, sí, de los interventores que decía. Que había servicios que tenían una facturación superior a los 15.000 euros y aún así... A todos los meses de forma habitual. Es. Se iban fraccionando y no se, no había un con, no se sacaba a concurso claro, ese servicio. Que parecía que ese fraccionamiento mm. de los pagos se hacía para no sacar a concurso es. unos servicios que deberían según la ley mm -hmm. salir a, a concurso porque salir a concurso es darle la oportunidad a otras, a empresas. otras empresas para que se presenten. Ajá. ¿Y eso es lo que está investigando la Fiscalía? Sí. Ese, ese fraccionamiento de los pagos se hizo a sabiendas eh, de eh, que, lo que lo que se estaba haciendo no era legal. Sí, el su... alcalde dice lo contrario, dice que todo el proceso tiene sus firmas. Todo... Y, y, y recuerdo que Patricia Macía, la concejal de gestión tributaria, ya en el mes de enero dijo que eso no eran ilegalidades, sino es. incidencias. Incidencias, ya lo dijo en el, porque el Partido Popular lo sacó ya en, en ese pleno. pleno. Del mes de enero dijo que eran incidencias, incluso llegó a, el alcalde y dio la palabra al interventor municipal y señaló que si él hubiera visto alguna ilegalidad, bueno, pues que enseguida lo hubiera denunciado. denunciado. Y ahí se quedó el tema, pero bueno, pero eh, el, ha vuelto a salir. El y PP la denuncia concretamente fue en el mes de abril, sí cuando el PP no le convencieron las explicaciones, porque las hubo, uh -huh. las explicaciones políticas en el Pleno, y fue a la Fiscalía Anticorrupción para decir Que bueno, que aquí hay 600 y pico facturas, 676 por, y seis facturas entonces, por valor de un millón y medio de euros de uh -huh. 2019 y 2020. 2020 hasta el mes de septiembre, porque según el Partido Popular los últimos meses del año no han tenido acceso, así que eh, el 2020 hasta el mes de septiembre con los reparos de los mm. interventores y eh, el asunto no queda ahí, eh, Marga, porque además de saltar esto a la prensa, todos los medios de comunicación local nos hicimos eco de esa denuncia y de la respuesta del alcalde, hoy el alcalde vuelve a convocar para a... hablar también de este asunto. Sí, porque ayer el alcalde tuvo que contestar apenas uh -huh. minutos después de enterarse de esa investigación, así que hoy hay nueva rueda de prensa del alcalde con miembros del Equipo de gobierno, bueno, pues, pues para hablar otra vez de este tema. Supongo que Compromís, como está como en el gobierno de coalición, a, también le compete la investigación a Compromís. Y a de, supongo que estará la portavoz de Compromís Esté o bien. algún representante de Compromís, Felipe uh -huh. Sánchez, para hablar de este asunto. Y no sé si eh, traerán al interventor. Actual. Bueno, pues eh, tendrán... ve, veremos veremos cómo, cómo queda, queda este tema. Pero bueno, es viernes y hay que ser positivos. <risa> hay bueno, que ser positivos. Pero es muy importante que se arroje luz uh -huh. a todos los procedimientos eh, legales que se realizan en el Ayuntamiento de Leche. Bien, pues está así eh, la audiencia y los telespectadores tienen claro Para en que que se qué bien en sí. está ocupada Marga García. Oye. Hoy, y hoy, bueno, viernes. además de esa rueda de prensa del alcalde, para hablar de ese inicio de la investigación, también tenemos Junta de Gobierno Local, como cada viernes. Además tenemos rueda de prensa del Partido Popular y el alcalde y la Edil de Sanidad... ¿La rueda de prensa del PP también es por lo mismo? No, no. Ah, no. no Es porque viene una diputada de las eh, Cortes Valencianas. Nah. Y además el alcalde y la Edil de Sanidad presentan la campaña de fumigación de mosquitos importante, muy importante sobre todo porque están eclosion eclosionando en estos momentos eh, eh, hay mosquitos, hay sí, mosquitos sobre en todo las zonas... y ha habido quejas de vecinos sobre todo de la pedanía de la marina que es donde se va a presentar las... precisamente esta campaña en los humedales, es evidente consejos para todo el mundo, no hay que dejar piscinas con el agua mm -hmm. verde ni macetas, ni charcos ni agua estancada en cualquier las... eh, rincón o resquicio de las fincas o casas Bien, pues Marga, a la una volvemos a escucharte. Volvemos para contarnos. Para bueno, ver pues, qué nos dice el alcalde. A ver qué dice el alcalde. Eh, esa investigación iniciada por fiscalía anticorrupción. Sí, a ver, bueno, pues todos los temas de esa junta de gobierno local y, por supuesto, a la una, pues esa actualización de los datos del Covid, tanto el número de positivos como también la situación hospitalaria, que bueno, ayer conocimos que solo queda una persona ingresada en los hospitales ilicitanos, así que una muy sí, buena noticia. Sí, el vinalopó libre de COVID. Solo cada uno en el general. Y solo una persona con COVID eh, ingresada en planta, no en la UCI, sí, porque sí. las UCI llevan, la dos, UCI semanas, llevan dos semanas eh, vacías. vacías. Eso también es muy importante y sobre todo de cara a este fin de semana, que lo hemos dicho al principio sí. de este programa, que se refuerza el dispositivo de seguridad porque va a venir mucha gente de fuera uh -huh. y a lo mejor no sabe que hay toque de queda aquí y si sí hay toque de queda a las, 12, a de la las 12 de la noche. Y en los municipios turísticos como Santa Pola, la incidencia no está tan bien como aquí en Elche. Sube. Y bastante. Están en zona de riesgo porque tienen 90 casos por cada 100.000 habitantes. En la última actualización del martes veremos en esta del viernes si cómo sí está la comarca. Porque Elche y Crevillente están muy bien, 23, 30 y pico y Santa Pola 90. Así que atención al fin de semana, primer fin de semana completo sin ese cierre perimetral de la Comunidad Valenciana. Un dispositivo que por tanto empieza hoy viernes. Sí, hoy a mediodía ya empieza ese dispositivo hasta el lunes, eh, hasta el lunes eh, por la mañana. Así que mm. bueno, esperemos que la gente sea responsable, que respete ese toque de queda, esas eh, medidas y bueno, que esos contagios pues, no aumenten en los eh, próximos días. Pues como dijo la grancha de la Vargas, que te vaya bonito Marga en Muchas esta jornada, gran jornada informativa. Me voy corriendo a la Junta de Gobierno. <ríe> hasta que vaya luego. Bonito. ...101.4... ...Tele Radio Marca... ...pues nos ha dado tiempo a cambiar la sintonía... ...porque vamos a continuar con esta ronda de noticias... ...y ahora lo hacemos con Paco Gómez... ...que nos contará supongo que las declaraciones... ...del propietario del Elche Club de Fútbol... ...que por primera vez compareció... ...ante los medios de comunicación ayer... ...para hablar de sus objetivos... Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol no está en venta. Así de rotundo y categórico se mostró el propietario del Elche, Christian Bragarnich, en su primera comparecencia pública año y medio después de conseguir el control de la entidad blanquiverde y ser el propietario de casi el 100% de las acciones. Por espacio de más de una hora, respondió a todas y cada una de las preguntas de los periodistas en la rueda de prensa física que ayer tuvo lugar en la sala de prensa del Estadio Martínez Valero. Despejó todas las dudas acerca de su proyecto independientemente de la categoría y dijo que es de largo recorrido y que lo importante es eh, tener la economía saneada como es la actualidad de la tesorería del club. En cuanto a las posibilidades en caso de descenso, de cuál es su intención ¿Qué equipo armaría? Esta es su respuesta. Sí, eh, está claro que estamos en una situación difícil. Igual yo soy un optimista y hasta que matemáticamente tengamos posibilidades, vamos a hacer lo imposible por mantener al club en primera. De no ser así, ninguna situación o ningún resultado deportivo le hará cambiar a esta propiedad el objetivo por el que vino, que es un proyecto a mediano o largo plazo, a, a lograr poco a poco, como digo, prepararnos para estar en una primera división, creo que nos tocó rápidamente lograr ese ascenso pero no sé si estábamos en todos los aspectos preparados, creo que nuestro proyecto es armar en cada aspecto que he denominado lo mejor posible para el momento de estar consolidados en primera poder afrontarlo de esa manera, por lo cual no nos va a cambiar y si nos toca lo que espero ni nombrar lo afrontaremos de la mejor manera y trataremos de armar el mejor equipo competitivo para enfrentar la, la categoría que nos corresponde. El propietario argentino también confirmó que Fran Escribá va a continuar siendo el entrenador la próxima temporada y que eh, todo dependerá del acuerdo económico. Sobre Lucas Boyé. el Elche hay que recordar, que se ha hecho con la propiedad del delantero argentino... ...ha pagado cerca de dos millones de euros al Torino, ha dejado claro que su objetivo no es hacer caja... ...sino que se quede en la entidad para que la plantilla sea más competitiva la próxima temporada. Y a todo esto con los resultados que se produjeron anoche... En la antepenúltima jornada perdió el Valladolid y el Eibar empató, el Elche se queda penúltimo con 30 puntos a 3 de la permanencia que marca el Huesca, aunque virtualmente serían cuatro puesto que en caso de empate el Huesca le tiene ganado el Golaveras. Por tanto, las cuentas están claras. Las remotas posibilidades de permanencia del Elche pasarían por ganar los dos partidos que quedan, que el Huesca no gane ninguno de los dos. Y que el Valladolid no sume más de cuatro. Incluso en un triple empate entre Huesca, Eibar y Elche, el ganador sería el Elche. Pero solo empatado con el Huesca, el Elche no tendría nada que hacer. No contamos en toda esta posibilidad, ni a la vez que tiene 35, ni a Getafe que tiene 34. Y que desde luego tienen bastantes más opciones de salvación. El equipo licitano juega este domingo en horario unificado toda la jornada a las seis y media de la tarde frente al Cádiz solo vale ganar y esperar pinchazos de los rivales hasta luego 101.4 TeleElch Radio marca ya está aquí lo sé tenemos que ir ya pero has pedido cita ya en Nissan.es sí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 Pues con esta sintonía y con el patrocinio de este espacio del tiempo vamos a iniciarlo de una forma muy especial porque tenemos a Vicente Bordanado aquí en los estudios de Teleche Radio Marca y lo tenemos por un motivo fundamental, primero para que nos diga la previsión meteorológica de este fin de semana, buen día Vicente Muy buen bon, bon día Primero la, la crónica que normalmente y todos los días eh, la recogemos aquí en esta ronda de noticias. ¿Qué tiempo nos espera? Bueno, pues de momento la situación de Poniente continúa garantizando la estabilidad atmosférica y temperaturas elevadas. De hecho, hemos tenido una noche con temperaturas que durante buena parte de la madrugada no han bajado de los 20 grados. La mínima se ha registrado en torno a las 12 y media, 18,6 grados. ...en el sur del Candels mínimas en torno a los 14-15 grados... ...llevamos una mañana con ambiente soleado... ...viento puntualmente moderado de noroeste... ...que nos va a acompañar hasta las horas centrales del día... ...conforme vaya avanzando la tarde... ...el viento va a girar moderado a componente sur... ...ambiente soleado en general... ...cielos prácticamente despejados... ...en el último tramo veremos algunas nubes... ...y hoy alcanzaremos temperaturas similares... ...a las de ayer, máximas... ...que en buena parte del territorio... ...van a rondar los 27-28 grados... ...aquí en la ciudad una máxima en torno a los 26 grados... ...para el fin de semana... ...llegará una cresta de aire sahariano... ...ahora mismo, bueno, tenemos una temperatura... ...en la estación meteorológica de Telaez... ...de 21,3 grados... ...y para el fin de semana... Eh, llegará una cresta de aire sahariano que va a reforzar la estabilidad atmosférica y nos va a dejar un fin de semana de verano mañana sábado cielos casi despejados, alguna nube de tipo alto, temperaturas que ya subirán por lo menos hasta los 28, 29 grados. Y es que por la tarde de nuevo soplará el viento flojo de componente sur. Y para el domingo, el día de más calor, con temperaturas que incluso podrían superar los 32, 33 grados. Y es que tenemos esa cresta de aire sahariano, esa masa de aire tropical continental que nos llega desde el norte del continente africano y se va eh, a unificar con el viento de componente terral que va a hacer que se disparen las temperaturas. Sin embargo, ya a partir del lunes, con la entrada de viento de componente marítima y retroceso de la masa de aire cálido, se suavizan las temperaturas a valores en torno a los 24-25 grados, temperaturas más acordes para esta época del año. El Tiempo, en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai, la vaquería del Cam de Elch, y picarinas.es 101.4 Teleelch Radio Marca Pues lo dicho, primero tenemos a Vicente Bordonado para realizar y cerrar esa ronda de noticias con la crónica meteorológica, pero luego para contarles algo, y es que nuestro hombre del tiempo, Vicente Bordonado, es un claro ejemplo de cómo el medio Teleelch sale ganando cuando ficha. ...a un profesional trabajador y excepcional como él... ...su formación salió de la Universidad de Alicante... ...donde se licenció en geografía... ...y del Camp de salió su pasión por las tradiciones... ...la naturaleza y sobre todo por el clima... ...lleva siendo el hombre del tiempo aquí en Teleelch ...durante 13 años y sí ha ganado... ...tenemos que decirlo, el respeto, la admiración... ...y el cariño de nuestra audiencia... Doy fe de ello, Vicent, por las múltiples mensajes y conversaciones que tengo con mucha gente que te conoce y que te admira, por ese trabajo, por esa estrategia que es tu trabajo y por esa pasión sin límites que pones en cada cosa que te propones. Es el secreto de los éxitos que has cosechado y el último ha sido formar parte de ...la Asociación de los Mejores Hombres y Mujeres del Tiempo de este País. En Aravana Vicent. Muchas gracias, Ros. Muchas gracias. <risa> La verdad es que para mí sí es un, un placer y, y, y es cierto que lo que comentabas... ...pues bueno, a mí me apasiona mi trabajo... Y de hecho ya desde segundo de GB, fíjate, desde segundo de GB, que ya tenía yo un termómetro que ni siquiera era de máximas y mínimas, era un termómetro de mercurio normal y corriente, y hacía ya mis gráficas de temperatura, tomaba la temperatura cuando llegaba a casa a mediodía, por la mañana cuando me iba antes de irme al colegio, a mediodía y después por la tarde-noche. Y tenía yo mis gráficas de evolución de temperaturas en la pedanía del derramador. ¿Y qué te decían tus padres? Sobre todo, Ampare, ¿qué, ¿qué te decía tu padre? Bueno, no, no me acuerdo yo ahora bien de esto porque <risa> yeah, era, era... Pero este chiquillo que está pendiente <risa> <risa> Claro, pero yo siempre, siempre estaba muy atento al tema meteorológico y más por el hecho de venir de una familia de agricultores, pues al final el... El devenir del tiempo, el devenir del clima, lo sientes día tras día y entonces porque bueno, de el éxito o no éxito de una cosecha muchas veces depende de una granizada, de una helada, de que tengas buen tiempo, de que llueva, de que no llueva, entonces eso te hace estar en contacto con el medio natural, estar en contacto con la biodiversidad, estar en contacto con la naturaleza. Y también, bueno, pues vienes del campo de la agricultura, vienes de una familia agraria y también vienes de una cultura de esfuerzo y de trabajo. Al final, eso es fundamental, porque, claro, mmm, el, el trabajo te tiene que apasionar, pero lo tienes que sentir y tienes que tener esa cultura de trabajo. Eh, tú lo sientes, porque hay crónicas tuyas eh, que yo... Eh, bueno, es que es admiración. Hay crónicas tuyas que te he visto a las seis de la madrugada en un banco, en un bancal de alcachofas, dando la temperatura por las heladas. Un poco con los guantes, con la gorra. Cuando terminábamos de cenar, quizá de, de las cenas de empresa, eh, que terminabas a las 12, a la 1 de la madrugada, tú a las 6 estabas ya en ese bancal de alcachofas. Eh, una muestra de, de, de, vamos, de, de, de la pasión que tienes sin límites, como hemos dicho, hacia tu trabajo y sobre todo cómo has dignificado el trabajo en este medio de comunicación, Vicen, pues sí. porque y, y, sé, y sé también que no has dejado el campo, el candel Camp Sigues viviendo allí y tu pedanía es el derramador. Efectivamente. Y allí sigues eh, cultivando también la tierra. Efectivamente, seguimos cultivando, intentando cultivar. Y si, si no nos cortan el trasvase, Tajo Segura, que es fundamental, <risa> que lo tenemos aquí sobre la mesa los carteles de la manifestación de mañana, Y el campo a mí, lógicamente, me apasiona, me apasiona la agricultura y me apasiona este medio, el medio local, el medio de Teleels. Teleels a mí es una televisión en la que yo he aprendido y cada día estoy aprendiendo con todos vosotros, con todas vosotras, estoy aprendiendo muchísimo. Con los compañeros de esta casa se aprende mucho. Eh, Teleels yo creo que es una gran escuela eh, de, de aprendizaje. Eh, yo venía del mundo de la universidad, Yo venía del mundo de la universidad, estuve en el laboratorio de climatología, era distinto... En algunas ocasiones ya colaboraba contigo cuando sí. teníamos pues, algún evento muy especial, alguna inundación. Vicente, te eché el ojo, ¿eh? Te eché el ojo antes de que vinieras aquí. Me encantaba, me encantaba esa entrega que tenías y, y siempre estabas dispuesto cada vez que te llamaba. Efectivamente, lo recuerdo, lo recuerdo perfectamente. Y bueno, la verdad es que aquí en Telael, claro, como comentabas anteriormente, el comenzar la actividad como hombre del tiempo... Y también haciendo el programa el Candelch, porque era el tándem, ¿no? La información meteorológica local, territorializada de aquí y lo que está ocurriendo en el agro-ilicitano, eso era fundamental, ¿no? Y así es como empecé en mi andadura en, en Teleelch. Yo nunca me había puesto eh, delante de un crómac a presentar un, el tiempo, la información meteorológica, pero bueno... Eh, eh, Todo es echarse para adelante y ya está, eh, bueno, pues, no hay nada imposible. Contigo Teleels gana mucho y Teleels también eh, te ha dado la oportunidad de ser el mejor comunicador de la meteorología, porque ¿qué es esto? Eh, esta entrevista se hace porque estoy diciendo a la audiencia que Bordonado, el hombre del tiempo de Elche, está en ACOMET, que es la Asociación de Comunicadores Meteorólogos del país. Uh -huh. ¿Cómo has entrado en esta asociación? Bueno, la verdad es que entré ya hace un tiempo que entré en la asociación y desde ayer por la tarde estoy en el grupo eh, de WhatsApp de, de todos los comunicadores, bueno, de una gran parte de este país, en la asociación forman parte de ella 72 miembros. Eh. El objetivo de la asociación es, eh, lógicamente, de alguna manera, unificar criterios a la hora de comunicar la meteorología en nuestro país, Es una asociación tremendamente importante porque, bueno, hay profesionales desde presentadores y presentadoras del tiempo, desde Televisión Española, todas las televisiones autonómicas o la propia Agencia Estatal de Meteorología. Televisiones locales, creo que hay muy pocas que estamos nosotros, puede ser que haya alguna de alguna mm, ci ciudad más grande, de alguna capital de provincia es posible, pero eh, lo cierto es que nosotros... Eh, y que lo sepa la audiencia, y la audiencia es que lo sabe lógicamente, es que estamos dando en televisión una previsión meteorológica similar, en un formato similar al de las televisiones autonómicas o nacionales. Pero, pero no pierdas tu esencia, Vicente. Pero, con no la pero lo esencia. fundamental es que estamos dando la previsión meteorológica de aquí la nuestra, de nuestro municipio, territorializada, muy local, muy de detalle, que eso, Ross, es lo difícil, porque las televisiones nacionales, cuando dan un repaso a nivel nacional y llegan a nuestra zona, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Baleares, si te ponen un sol en la provincia de Alicante, puede ser que aquí tengamos sol, pero en el norte esté lloviendo. Entonces, precisar, mm, afinar en la escala Es lo complicado en ese sentido y es lo que necesita la población. ¿La población dónde puede conseguir eso? En las televisiones locales, sí. en una nacional o en una autonómica, no. En la televisión local, sí, y para eso, lógicamente, está tele. Yo hice de ello. Mis amigos, mis amigas me dicen, pregúntale a vicent si plau el disapte que mm -hmm. Una comunión, uh. que tink un no sé qué, que tink una ceremonia. Siempre a mí, Ros, <risas> constantemente, cuando la situación, eh, tenemos una situación de inestabilidad atmosférica, que hay dudas, va a llover, no va a llover, de restaurantes me llaman, claro. particulares me llaman. Cuando llega la Semana Santa, no en esta situación de pandemia, pero la Semana Santa es una semana santa, para mí, de estrés. Sobre todo claro. si hay inestabilidad atmosférica, si hay la última Semana Santa en la calle, en 2019 tuvimos una situación de gota fría y entonces, claro, eh, es una situación estresante porque, bueno, si el coordinador de la Semana Santa, si alguna cofradía, hasta las cofradías de ASPE también me llaman en ese sentido. Entonces, claro, la información meteorológica está cobrando cada vez mucho más interés, de ahí... ...la asociación a comer ...la asociación de comunicadores de Metrología. ...pero lo está cobrando... ...porque estamos viendo que no fallas... ...antes el hombre del tiempo era una lotería... ...nadie hacía caso... ...ha estado muy denigrada esa profesión... ...porque no acertaban en sus predicciones... ...ahora sí acertáis... ...sobre todo tú Vicente... ...porque me has salvado en más de una ocasión de una barbacoa... ...me has dicho... <risa> ...el disapte al 6 de la besta... ...y yo a las seis ya lo tenía todo recogido... ...y los invitados en casa... Y, y realmente ha llegado la lluvia a las 6 eso es por, por las nuevas tecnologías supongo que, que ha cambiado Nuevas tecnologías, efectivamente. Las previsiones meteorológicas que se hacían en los años 60-70 no, no tienen nada que ver con lo que se hace hoy en día. Lo que se, se hacía entonces era pues, con, simplemente con una estación meteorológica a nivel local, saber si la presión atmosférica subía, bajaba, con eso intuías que se acercaba un sistema mm. frontal o no, eh, la observación muy importante. Yo al final lo que hago es combinar eh, las salidas de los modelos numéricos, los modelos meteorológicos imágenes de satélite, satélite, radar meteorológico, que por cierto el radar de Murcia, que es el que cubre nuestra zona, lleva meses sin funcionar. Y como te apañas, por eso no, no me dijiste lo de la última gota fría que, que tuvimos, ese chaparrón del lunes. Claro, claro, lunes, al final inesperado. Te, claro, te quitan herramientas. Entonces, claro, tienes que mirar el radar de Almería, pero el de Almería queda muy alejado de nuestra eh, ubicación, ¿no? Y el de Valencia también queda alejado y al final se queda aquí una zona, una laguna eh, sin información uh -huh. que las manchas que tú ves de precipitación, de intensidad de precipitación del radar de Almería realmente no se corresponden con la realidad. Entonces tienes que ahí intuir e imaginar lo que está ocurriendo. A veces las situaciones son muy complejas y hay que combinar mucho la observación, el día a día, el conocer tu zona, eso es fundamental para hacer una previsión muy local y muy territorializada. Bueno, yo no quiero que tus compañeros de ese grupo de WhatsApp de Acomet... Te, ...te distorsionen, te contaminen, yo, yo quiero al Vicente Bordonado de cuatro gotes mal contades y al, al que acaba sus predicciones con, con frases como yo compré también al Comercio de Elche, apoyando en campañas, publicitarias o no, pero al fin y al cabo, comprometido también en el cambio climático, en el cambio de Elche, y lo acabas de decir, Urbina ha venido, nos ha empapelado todo el estudio de tele -Elche, Radio Marca, con los carteles, las concentraciones, manifestación y tractorada que habrá mañana, y mañana te quiero preguntar, ¿cómo vas a participar? ¿En la tractorada? ¿En la manifestación o en la concentración? ¿Cómo vas a participar? Yo estaré en la manifestación y en la concentración, personalmente estaré ahí, y un cámara de la casa irá a cubrir eh, la tractorada Y entonces, por lo tanto, lo vamos a cubrir todo. El lunes, en el informativo Telenit, sacaremos la noticia y después un especial... En el, el miércoles a la eso de las 10 y cuarto de la noche en el programa Alcandel. Pues yo te imaginaba arriba de un tractor eh, cubriendo la. Bueno, la, la yo la tengo mi tractor, podría llevarme mi tractor. Por eso te lo imaginaba porque eh, Vicente tiene su tractor. ¿Es amarillo? Eh, tiene una línea amarilla, es un John Deere, pero es más verde que amarillo. Es un John Deere. Se para el verde, Vicente. Bueno, pues no quiero que te contamine porque eh, eso de. Me gusta tu esencia, el, el, el, solo aconsejarte que simplifiques más las crónicas, aunque ya nos hemos hecho a eso de una vagada de aire frío la altura. No, retrógrada. Una vagada de evolución retrógrada. Eh, nos hemos hecho con algunos nombrajos, eh, ya, ya, ya, aún no sé lo que significa, pero me gusta también oírte de vez en cuando. Viste en todo un personaje uh -huh. y hay que decirle a la audiencia que te ha fichado hasta el cineasta más internacional que tenemos en Elche, Chema García. Efectivamente. Participas en su primer largometraje, pero no como hombre del tiempo, o sea que tienes no, no, no. otra faceta por descubrir. Sí, sí, ahí tengo otra faceta y por lo menos, no sé, parece que les gustó. A veremos cómo queda eh, en la peli montada ya, cuando esté montada, que el estreno será este año. Me imagino que será este año eh, y, y, bueno, a veremos cómo queda. Vicente, un referente Muy de bien. la meteorología. Un placer, en como elche, siempre. Y gracias por tu amistad. Gracias a ti. 101.4, tele -Elch, Radio Marca.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 La Glorieta, con Rosemary Alonso. 10 y 51 minutos de la mañana. Nosotros ya estamos en los últimos minutos del programa La Glorieta y los vamos a dedicar a la música. Les dejamos a continuación con Oye Primo, con Juan Magán y Rosario. ya la mía. Oye, primo, todo es de otra manera, pero sigo siendo la misma. Súbete a mi tren, súbete a la vida, quítame lo malo, dame la alegría. Escucha, escucha primo, prima, que la rumba no es lo que era. Hace mucho tiempo que cambió. No, escucha, prima, yo no sé cómo. Hij heeft tempo te combineren. Hij mira primo. aan het praten. la is no aan lo praten. era.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 La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pues quedan ya dos minutos para llegar a las 11 en punto de la mañana. Nuestra compañera Rosa Lucas está preparada para realizar su programa entre amigos. Nosotros nos vamos eh, recordando que mañana sábado los regantes han convocado, han llamado a la sociedad ilicitana para que participen en esa concentración a las 11 en la plaza de Baix y a las 10 en esa manifestación que saldrá eh, de Reina Victoria con Avenida de la Libertad para defender el trasvase bajo el lema Sí al trasvase Tajo Segura, Sí a la vida con ese llamamiento y sobre todo con un llamamiento a la responsabilidad individual para... Cumplir con las normas y prevenir los contagios, porque se llega a este fin de semana sin cierre eh, perimetral, con una tasa de incidencia mucho más baja que la de la pasada semana. Hemos eh, alcanzado ya los 20 casos por cada 100.000 habitantes y los hospitales se han vaciado de eh, pacientes COVID. Solo queda uno en planta. ...en el Hospital General... ...según el parque de ayer... ...así que mucho cuidado... ...disfruten con responsabilidad... ...y defiendan el trasvase Tajo Segura... ...nosotros volvemos el lunes... ...a las nueve aquí... ...en el programa La Glorieta... ...y a las siete de la mañana... ...con el programa Elche... ...buen día con todas las noticias... ...hasta entonces... ...buen fin de semana... ...les dejamos con los niños huérfanos de Uganda... ...que han enamorado al mundo por sus danzas y bailes y canciones desde las redes sociales.